La reunión no fue solamente fue para decirlo de discapacidad, sino para explicar que este año para el gobernador Scioli es prioridad todo lo que tenga que ver con leyes y con beneficios para la discapacidad, que realmente quiere eh, empezar a lograr una verdadera inclusión del discapacitado, que es importante y que se trabaje el Consejo Provincial de Discapacidad en conjunto con los consejos municipales y, bueno, éramos 72 distritos que habíamos, pero en la provincia hay 134, entonces aspiran a que en, toda la, en, todas, las, en todas las comunas haya un Consejo Municipal de Discapacidad, cosa que puedan participar todos activamente y organizar las actividades de acuerdo a la problemática de cada región. Eso es muy bueno. Yo mira que hace años que estoy en el Consejo de Discapacidad del año 2000, 2001, y bueno, me parece que fue una de las reuniones más productivas, ¿no? No sé si no se olvidará con el tiempo de lo que ha escuchado. Ha cambiado mucho eh, cómo estaban conformadas las cosas. Ahora hay una jefatura de gabinetes que está presidida, no, una jefatura de ministros que está presidida por el ministro Alberto Pérez. Debajo de ese de esa jefatura de, de ministros, está la subsecretaria para la articulación de políticas de integración, que es Lucía Manfrán. Y debajo de Lucía Manfrán, bueno, por supuesto está el director de discapacidad, que es Alberto Sabi, y después están todos los ministerios. ¿Por qué? Porque lo que se quiere llegar es a una política transversal e integral que llegue a todos los ministerios y que también tenga un nexo con la legislatura provincial y nacional. Es un paso muy grande porque antes la discapacidad vos la relacionabas solamente con el Consejo de Desarrollo Social, en cambio ahora no, está esta jefatura de gabinete y la subsecretaria, y por debajo están todos los ministerios. Esto conforma un consejo provincial y ellos quieren que ahora para abril, mayo, se manden de algunos distritos gente que quiera participar del Consejo Provincial y que representen a las distintas discapacidades, que haya representantes de motores, de, intele de intelectuales, de hipoacúsicos, de ciegos, y bueno, este, eso es muy importante también porque quieren que todos los municipios trabajen activamente y no que el Consejo Provincial trabaje a puerta cerrada, sino que tenga una relación bien directo con los Con los municipios, que yo pienso que una vez que esté organizado, harán como hacían antes, que te convocaban por sección, ¿viste? Las secciones que las dividen por salud o electorales, como sean. Ahora pertenecemos a la novena nosotros. Bueno, tal vez más adelante, cuando se hagan reuniones específicas para algo, se me ocurre, porque reunir los 134 distritos es una barbaridad. El otro día, por ejemplo, si hubiera sido un. no se podría haber hecho una. ...reunión de participación activa de los municipios... ...porque éramos demasiadas personas... Claro. Si se hubieran hecho talleres y eso... ...no sé si hubieran sido demasiado productivos... viste, ...porque éramos muchas personas... ...pero esta reunión fue más que nada informativo... ...y bueno, viste que hay mucha mucha inquietud... ...por la planilla de discapacidad... Eh, ...hasta este momento existe una planilla provincial... ...y una nacional... ...que vos la provincial... Eh, ...acá en La Barría por ejemplo... ...tenemos un fisiatra que es el doctor Borra que ya hace casi dos años que está, que él hace las planillas de discapacidad provincial. Y también, si alguien quiere tener la, la planilla de discapacidad provincial, nacional, tenía que viajar a Mar del Plata o a Buenos Aires, a Ransay o, o a Mar del Plata. Pero la verdad que eh, de, con la planilla provincial vos podés hacer todo tipo de trámites, ya sea para salud, ya sea para para cualquier cosa que se te ocurra la provincial sirve. Ahora lo que se va a hacer, que la provincia de Buenos Aires es pionera en esta, hacer un único certificado de discapacidad que va a reemplazar, digamos, a la provincial y a la nacional. Pero bueno, la gente está un poquitito preocupada, pero hay algo que aclararon bien. Las planillas que ahora están en vigencia provinciales van a tener vigencia hasta el día de su vencimiento. Hay gente en la planilla... ...puede tener un año, dos, tres, cinco o diez años de, de duración, ¿no? Entonces, la persona que tiene, que hizo la planilla este año y la tiene por diez años... ...esa planilla le va a servir aunque salga una nueva planilla. Hasta que no se venza esa, no tiene que gestionar la otra. Con la nueva planilla va a ser distinto porque no solamente va a estar el fisiatra... ...si bien yo creo que el fisiatra siempre va a ser la figura principal pero va a ser una junta evaluadora que va a estar formada por distintos profesionales, ¿no? De acuerdo a la discapacidad pienso que va a haber un traumatólogo, tal vez hay un terapista, un psiquiatra, pero pienso que el fisiatra va a ser la figura principal como era hace unos años atrás cuando las prendillas se hacían en Corpi, que venía un doctor Cortés, Arrocito y todo lo demás. Pero ya te digo, eso todavía no está no está dada la fecha en que se va a iniciar, por ahora el doctor Borra creo que se tomaba unos días para ir formando su equipo y eso, pero no hay una fecha de iniciación, es más, en La Plata dijeron que es posible que se hagan otras reuniones más como hicieron ahora que estuvieron una semana en Chapalmanal los profesionales, también se van a hacer otras reuniones, y después recién se va a alargar con esta planilla, así que yo quiero que la gente que tiene la planilla que se quede tranquila que el que tiene la planilla vigente no va a tener, no va a dejar de tener vigencia y que momentáneamente, si bien se cambiaron algunos turnos por esta semana que el doctor Borra no estuvo, se va a seguir atendiendo con la planilla que está ahora actualmente. Todavía no hay una fecha cuando se va a poner en vigencia la nueva. Perfecto. ¿Y por qué había generado inquietud? Y porque como la gente que tenía turnos la semana que el doctor Borra viajó, por supuesto esos turnos hubo que cambiarlos se deben haber corrido todos los turnos, y bueno, iban al banco de leche, ya todas las personas desesperadas, que esa planilla que nosotros le habíamos dado de junta descentralizada, que llena al médico de cabecera, y con eso van a ver al fisiatra, no les iba a servir, ¿viste? La gente yo lo entiendo, hace un montón de... Ya el solo hecho de tener que hacer la planilla ya les da cierta inquietud, y el pensar en un cambio también los pone mal ¿no? Pero bueno, les, les hemos dicho a todos que no que se queden tranquilas, que tampoco no va a ser una cosa brusca de un día para el otro. Perfect. Va a ser paulatinamente y va a ser bueno. Por palabras dichas por el propio gobernador, que no solamente este año, y los venideros por supuesto, no no se persigue solamente cuidar la salud del discapacitado, sino que se va a atender a que haya una una inclusión total de la persona con discapacidad, no solamente pensar en su salud, sino en todo lo demás, en la parte social, cultural, que es tan pero tan importante. ¿no? Yo soy optimista porque desde hace más de 40 años que yo estoy en esto, es muchísimo lo que se ha logrado, queda mucho todavía por lograr. Cuando uno habla de incluir, es una palabra que todavía nos cuesta mucho. Nosotros hablamos de integrar, pero incluir es otra cosa. Bueno, pero pienso que de a poquito lo vamos a lograr. muy Los gobernantes se, lo se lo proponen, que son los pioneros, después los demás, los que estamos más abajo, es mucho más fácil hacerlo cumplir, ¿no?